eh grupos socialistas señor Colmenero una felicitación por parte del presidente de esta comisión por el nacimiento de su nieto cuando quiera gracias señor presidente menos menos mal que no lo hice a propósito porque si no alguien me pudiera haber acusado de que fíjate utilizo esto como para para esto ¿no? Pero Le doy las gracias a, a todos los que me han felicitado por, por ser por ser Haití, no sé si efectivamente ya en este momento seré y a ver lo que lo que es, en principio parece ser que iba a ir a ser una niña, pero bueno, ya veremos al final. Bueno, dicho esto, lo que lo que me he dado cuenta es que el que más nervioso tenía que estar en esta sala hoy sería yo. Y visto las intervenciones, creo que soy el que estoy más tranquilo. No sé por qué razón. Pero a ustedes, señores de Bildu, les he visto con un nerviosismo impresionante. Impresionante. En algunos momentos incluso desaforado. ¿Eh? Desaforado. Demasiado nerviosos. No sé por qué razón. No sé por qué razón. Porque además, ahora les, les diré algunas cosas que he podido... ...oír y tomar nota de su intervención anterior, que ya se las calificaré ahora. Pero primero eh, agradecer las explicaciones que nos han dado tanto el señor Oleaga... ...como el señor Brego, y decir que si están aquí es porque se solicitó su comparecencia. Ustedes hicieron una propuesta para solicitar su comparecencia de los dos si no me equivoco, de los dos. Y he oído un reproche fuera de su turno de palabra que no me ha parecido un acto como tiene que ser. Porque le estaban reprochando que interveniera el señor Prego después de que ha intervenido el señor Oleada. Y ustedes han pedido han pedido, han pedido la, la comparecencia de los dos. Luego el señor Prego estaba en el uso de la palabra en su intervención y ustedes señor, han hecho... Señor Colmenero, por favor. Sí. Centrese un poco. No, sí, sí, sí, centre, sí, sí, centre eh, un poco sí, ya si sé, puede ser. Señor Presidente, pero creo que debo de, de decir, ya, porque yo de alguna forma de alguna forma... Ya, pero lo ha dicho me y se, ha seguido diciéndolo me y sentido, yo creo que... Y me he sentido, sentido ofendido. ¿eh? bueno Y pues, lo recalco. Y, pero bueno, ya, por favor, céntrese sí, sí, en termino, el tema de la, termino, mi, de la comparecencia. Sí, sí, me favor. voy a centrar en la comparecencia. No se preocupe que me voy a centrar en la comparecencia. Bueno, yo creo que nos nos han dado datos y nos han dado referencias de por qué ha sido el conflicto, cómo está, e incluso, otra cosa es que no lo queramos ver o no lo quieran ver algunos, cuáles pueden ser las soluciones. Lógicamente. Yo no me he llevado ninguna sorpresa con, esta, con la comparecencia, ni con la intervención, ni con lo que han dicho los grupos, porque han seguido manteniendo exactamente la misma línea que han estado manteniendo hasta ahora. Da igual... ...lo que nos dijeran los comparecientes... ...si aquí se ha venido ya... ...con una idea preconcebida... ...porque dentro de este conflicto... ...se tiene una idea preconcebida... ...sí, sí es así, es mi opinión... ¿eh? ...como la suya es otra... ...creo que tan respetable... ...pero creo que es así... ...creo que es así... ...y señor es así ...menos mal... ...menos mal... ...que el señor Oleaga y el señor Prego... ...han hecho publicidad del Metro Buena... ...porque si es por la que ha hecho usted... ...no nos van a quitar la Q de, de calidad... ...nos van a quitar hasta la Q del alfabeto... ...y lógicamente... ...si se les pide... ...que ellos son la dirección del metro... ...y que tienen que gestionar el metro... ...tendrán que dar... ...la publicidad buena del metro... ...como es reconocido... ...el metro de Bilbao... Luego, ...entonces no reprochemos eso... ...no reprochemos eso... ...porque ya solo faltaría... ...que la dirección del metro vendría aquí a tirar por el suelo la labor del metro. Solo faltaría eso. Pero bueno. Ah, por cierto, lo del pan de bajo el brazo espero que sean dos... ...porque tal y como está la situación, con uno lo vamos a tener muy mal. ¿eh? Bien, y... Señor Torre. Me ha parecido... Las palabras que usted ha pronunciado al principio, no le voy a dar un calificativo, ¿eh? porque, aunque estoy muy tranquilo, no vaya a ser que me pegue el subidón. Hombre, eso de que no son conscientes de la realidad del conflicto y que lo que han hecho ha sido un golpe de Estado, me parece muy fuerte. ¿eh? Ahora, ustedes sabrán, igual tienen algún subconsciente por ahí que les... ...les pega algún temblor de vez en cuando, ¿no?, en su consciente, puede ser. Yo solo pensaba, hasta ahora, que los que habían hablado de golpe, de golpe institucional... ...en su momento, fueron los del PNV, algún dirigente del PNV, creo recordar que creo que fue el señor Urcullo... ...cuando llegamos al gobierno vasco, que dijo que habíamos dado un golpe institucional... ...es menos fuerte que lo que, lo que han dicho ustedes... ...y yo en su momento dije... ...y lo mantengo... ...que el golpe que recibieron fue un golpe emocional... ...del cual todavía no se han recuperado... ...porque seguimos en la misma... ...seguimos en la misma... ...desde el primer minuto... ...desde el primer minuto... ...lo único que ustedes se han encargado... ...señores del PNV... ...es... ...en darle leña al mono... ...como se suele decir vulgarmente... ...¿por qué? ...porque ustedes no se podían creer... ...que los socialistas hubiéramos llegado al gobierno vasco. ¿Cómo íbamos a llegar al gobierno vasco... ...si ustedes creen que el gobierno vasco les pertenece a ustedes? Desde el primer momento... ...ni los 100 días famosos... ...ni un día, ni un minuto, ni nada. Y está la hemeroteca, ¿eh? No me voy a dedicar ni me voy a extender... ...en la hemeroteca... ¿eh? ...de las palabras de unos y de otros. Y de cómo además... ...cómo además en este caso concretamente el señor Bilbao, el diputado general de Vizcaya se ha dedicado a desprestigiar el metro continuamente desde el primer momento desde el primer momento no quiero recordarle qué pasó en el consorcio de transportes, qué declaraciones y cómo se hizo ya al hilo de eso señora Edo usted ...dice que pide unos datos y una serie de cosas a, a la dirección de metro... ...y creo que se le ha recordado, no sé si el señor lo le haga al señor Prego... ...ustedes forman parte tanto del Consejo de Administración de Metro... ...como del Consorcio de Transporte, ¿verdad? Luego entonces ahí se dan todos los datos y se dan todas las cosas... ...y ustedes las deben de pedir. Lo que no sé entonces es a qué van ustedes a los consejos... ...si no se enteran de la fiesta... O sea, ¿quieren que les demos los datos desde aquí, que se los den de aquí cuando ustedes forman parte de de esas de esos organismos? Hombre, un poco de seriedad. Un poco de seriedad. Otra cosa es de que no se enteren de los datos, pero que digan que es que no tienen los datos porque no se los dan. Me parece algo que no es procedente. si sí, es verdad. Me parece que es algo que no es procedente. Me parece que no es procedente. Y claro todas estas cosas aquí pues queda muy bien queda muy bien pero al final el origen del conflicto es ese y es el que es que desde un primer momento desde un primer momento pues esto pues así se ha utilizado pues venga si esto hay que hay que dejar en la ciudadanía que los socialistas no sirven absolutamente para gestionar nada y esto es es un caos total en todo. Y al final incluso en una de las en una de las intervenciones que usted ha dicho, señora Edo, claro, el gobierno vasco también tiene la culpa. ¿Cómo no iba a tener la culpa el gobierno vasco? Lo ha dicho con el tema del arbitraje, que el propio gobierno vasco podía podía determinar que se hiciera el arbitraje. Hombre, por favor. Si eso lo hubiera hecho el gobierno vasco, Si eso lo hubiera hecho el Gobierno vasco, de facto, no quiero saber lo que serían las descalificaciones ni los titulares. Viendo viendo cómo se produce lo anterior, no lo quiero ni pensar. No lo quiero ni pensar. Porque, además, el arbitraje laboral, si está, precisamente es para eso. Para que cuando hay un conflicto enquistado entre las partes, hay alguien ajeno... ...que sea capaz de dictaminar... ...para que el conflicto se resuelva... ...y tenemos prueba... ...durante todos estos años... ...en un montón de conflictos laborales que hemos tenido... ...en este país... ...el conflicto del... ...del metro... ...no es algo que de repente llega esporádicamente... ...y es la primera vez que se va... ...que se va a utilizar, no... ...por lo tanto... ...habrá que preguntar... ...a ver a quién no quiere... ...que se hiciera un arbitraje en su momento... ...por qué... Señor Torre, ¿quién dictamina quién es la persona del arbitraje tal es una parte? No, no es una parte la que dictamina quién es el árbitro. Ya solo faltaría, yo voy a jugar un partido y quién es el árbitro. ¿Y cómo me tiene que pitar los penaltis y los fueras de juego? ¿Y si remato de cabeza o remato de pie? Hombre, por favor, si se va un arbitraje precisamente es por eso. Al no haber un acuerdo entre ambas partes, alguien ajeno tiene que ser. Pero yo no puedo decidir quién va a ser el árbitro, porque entonces no valdría. Sería el partido nulo y estaríamos otra vez en lo mismo. Luego, yo creo que hay que ser sensatos y conscientes de cómo es este conflicto, cómo se ha generado y por qué se mantiene. Creo que nosotros lo hemos dicho desde el principio que esto se mantiene porque políticamente interesa. ...políticamente interesa... ...mantener este conflicto... ...es así de claro... ...a mí siempre me ha gustado decir las cosas claritas... ...claritas... ...es así... ...es mi opinión... ...la opinión nuestra del Grupo Socialista... ...como ustedes tienen otra... ...lógico... ...lógico... ...pero a los hechos me remito... ...ya digo... ...hemerotecas, tal, no sé qué... ...porque... Pff, ...si solo hay que abrir el periódico... ...ayer... ...antes de que se celebrara esta... Esta comparecencia, pues bueno, ya ya le metemos un poquito de caña antes de que se haga la comparecencia, haciendo ya juicios de valor sin escuchar lo que iban a decir tanto el presidente como el consejero delegado. Es así. Es así. ¿Por qué no esperábamos a que hiciera la comparecencia los el, el, los dos señores y después cada uno que emita su opinión, pero previo antes ya voy a dictaminar ...lo que quiero que digan... ...o lo que yo quiero escuchar... ...hombre... ...pues vale... ...y... ...la verdad es que he tenido unas cuantas preguntas... ...para hacerles... ...que no me habían quedado muy claras... ...pero... ...la mayoría de ellas están contestadas... ...porque la señora Edo le ha hecho algunas... ...que yo tenía de... ...de asentismo laboral... ...y... ...lo que sí me ha chocado... ...sí me ha chocado y no conocía... ...cuando le ha preguntado lo de la bolsa... ...que la voz anterior... ...la mayoría se hacía como atención al cliente... ...y había un 48% que tenía que saber euskera... ...y luego se demuestra que no sabía euskera. Digo que será cierto eso, gramos... ...porque si es así... ...vamos, me parece algo... ...me parece algo increíble... ...si yo hago una bolsa de trabajo... ...para atención al cliente... ...y uno de los requisitos que pido... ...es saber euskera... ...y efectivamente... ...se pasa... ...y cuando voy a hacer el planteamiento... Me encuentro que no hay el 48% no sabe euskera o es que he mucho en hacer la, la bolsa y se les ha olvidado la euskera a los que tenían el perfil en ese momento, que también puede ser, o algo no está bien. O algo no está bien. Y eso también también se achaca a esta, a esta dirección, ¿no?, el, este problema. Pues muy bien. Bueno, la verdad es que podría seguir dando... Sí, sí, podría seguir. fíjese, no tengo ningún problema. Ahora más como soy ya abuelo, pues fíjese, dentro de poco a la medicina. Eh, o sea, exacto, dentro de poco hasta pagar las medicinas, pero primero, o sea, podría seguir, pero me parece que me parece que las cosas están bien claras. Es decir, si aquí después de esta comparecencia, después de esta comparecencia que les hemos pedido al presidente y al consejero delegado, que nos han explicado con detalle un montón de cosas, Todavía seguimos. Sí, sí, no no me enseñen las preguntas que se las han contestado prácticamente a todas. Otra cosa es que no le guste la respuesta, que eso es muy loable, pero contestar prácticamente a todas. A todas. Entonces, vamos a seguir en la misma en la misma tesitura? Pues bueno. Yo estoy convencido, yo estoy convencido que la dirección pondrá todo de su parte para que haya una solución rápida. Pero señor Isasi Si por la otra parte no hay voluntad de que esto se solucione y hasta ahora no ha habido una voluntad manifiesta de que se solucione da igual que la dirección se podrá desgallitar y podrá hacer el pino y podrá hacer lo que quiera porque no va a haber solución, a no ser que al final vayamos alguno de los instrumentos que tenemos para que esto se pueda resolver. Y eso lo tendrá que aceptar ...quien hasta ahora no lo acepta, quien hasta ahora no acepta, y si no lo acepta, y si no lo acepta, como ha dicho el señor Oleaga, después de que la sentencia se haga firme y se y se lleve a efecto, que creo que el, com el compromiso ha sido bien claro de decir que una vez que la sentencia sea firme lo llevarán a efecto, si por la otra parte no se acepta el otro tema, pues señores... ...blanco, en botella... ...si quieren blanca, verde, naranja... ...o como ustedes quieran... ...pero para nosotros está muy clara... ...cómo está la situación... ...y solo espero que por parte de la dirección del metro... ...se siga manteniendo... ...la misma actitud de intentar resolver el conflicto... ...porque al final... ...los paganos de todo esto... ...son los ciudadanos... ...como decía usted señor Isasi... ...los ciudadanos... ...son los paganos... ...pero cada uno tendrá que asumir su responsabilidad en lo que está haciendo de cara a los ciudadanos. Nada más.